Bulevar del Jazz con Javier Domínguez. Radio Andalucía Información. RAI. El Bulevar o d del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI. Radio Andalucía Información. Madrugada, domingo a lunes. Lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna. Y con un anuncio, en realidad os estoy anunciando este fin de semana uno de los grandes festivales de jazz de Andalucía del verano. Este se presentó antes de ayer, justo el viernes por la tarde, tarde-noche, en Priego de Córdoba y el programa está recién salido desde el punto de vista oficial para que los medios lo conozcamos y l os podamos invitar a las actividades que van, se van a celebrar. A los primeros días de、eh, agosto, concretamente los días 3, 4 y 5. Ayer estuvimos con el primero de los días, el día 3, que actúa el, el excelente l e y magnífico guitarrista Albert Vila y el vibrafonista Javier Navas en un concierto por separado. O sea, primero el trío de Albert Vila y después el quinteto de Javier Navas. Hay reseñas de las dos horas de ayer. Las puedes sentir, como sabes, en el podcast, en el podcast de la web de Canal Sur. Te metes en la web de Canal Sur, buscas Radio a la Carta. Ahí están esos dos programas para hacer idea del nivelazo de estos dos grupos que son extraordinarios. Y los de hoy, los de hoy lunes, pues van a ser justo los dos días siguientes. O sea, el viernes 4 de agosto y el sábado 5 de agosto. Esta primera hora dedicado al, al viernes 4 de agosto, que actúa pues nada más y nada menos que este músico, este gran músico que es、eh, Moisés Sánchez. Moisés P. Sánchez, un pianista que acaba de, sacar un trabajo, acaba de salir c acaba a trabajo, a r un de s r acaba a a c de s un trabajo llamado Metamorfosis y que es justo lo que estamos sintiendo. Os traigo el último trabajo de Moisés, que seguro es lo que vamos a sentir en p r i e g o en directo, que ya no tiene nada que ver con lo que es el, el CD, porque en directo suenan otras cosas, bueno, suena lo mismo, pero no es lo mismo, ya me entendéis. Pero es un trabajo realmente intenso, magnífico, formidable,、eh, increíble, porque, porque como, como en uno de los temas está en unas situaciones. Muy expresivas y justo en el siguiente o dos después hace un alarde maravilloso de sensaciones, de intimidades profundas y de, y de vestigios de estar en una, en una sensación extraordinaria. Aquí nos explica el canto yoruba de Tiesero v a s i que decía el maestro, mi maestro y mi gran amigo, Diz z y g l e s p i e e s r o v a s Ahí está el canto yoruba, ahí está la llamada de.、Eh, Del alarde, del corazón, de la llamada de, los, de, los, de, lo, de lo insólito y también de lo mágico.、Eh, la llamada Yoruba, como veis,、eh, como vamos a ver en este trabajo, vamos a encontrar con verdaderas sorpresas. Hemos oído los dos primeros temas, que son extraordinarios. El primero se llama Génesis, este se llama Simbiosis, la parte primera del Simbiosis. Y en estas claves vamos a seguir sintiendo. a este músico maravilloso que ya os digo tiene pues como el mejor de los músicos europeos o canadienses o americanos que podáis encontrar a la hora de crear temas de hacer composiciones propias de rodearse de músicos maravillosos y de hacer una música increíble moisés sánchez metamorfosis festival nacional segundo festival nacional de jazz de p r i e g o insisto en lo del detalle de lo nacional porque son nuestros músicos g e n t e de aquí gentes nuestras nacidas pues desde el, desde desde palos hasta hasta el finisterre pasando por vitoria g a s t e i z o pasando por jerez o pasando por badajoz o pasando por por castel l de fraude o sea del territorio nuestro músicos extraordinarios y gente que lo hace francamente bien y que el Festival de Jazz de Priego quiere poner en, en orden su presencia y poner en orden y decir muy alto que nuestros músicos son tan buenos como los de cualquier parte del mundo. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Crisálida se llama el tema, este tercer tema del álbum que os estoy presentando esta noche, de Camino. Puesto a hablar de ...de, de Moisés, pues ya Camino os p r e s e n t o el álbum. que se llama Metamorfosis, que acaba de salir, autoeditado por el propio Moisés, y que recoge, empieza a recoger las mejores críticas y las mejores referencias de un hombre inquieto que está buscando cosas, que está creando un sonido propio y sin duda lo tiene. Metamorfosis, este tema se llama Crisálida. y moisés va a estar en el festival nacional de jazz de priego de c ó r d o b a el próximo viernes、eh, día 4 de agosto el 4 donde vas a estar estás estás cerca además estás, estás por ahí, ¿eh? estás por ahí eh, pues te p i l l a cerca, cerca pues te puedes pasar el festival en priego y el festival lo vas a pasar maravillosamente bien y vas a conocer estos músicos que son muy grandes muy importantes y muy buenos y si yo hablo así de ellos puede parecer un poco así grandilocuente y、pues, a、ah, l lo, lo nuestro lo de aquí lo de allí que lo de aquí no cuidado que no, no todos son no todos todos no son andaluces son incluso algunas veces pues hay músicos que, que vienen de fuera que son artistas invitados pero los titulares los, los que dirigen un poco la, la historia si、sí、son nuestros s、sí、y son de aquí Son españoles y por tanto nuestros músicos están al mejor nivel que puede haber de los músicos europeos, te lo aseguro. Yo que entiendo un poco, no mucho, pero un poco de lo que es el jazz que se está haciendo en Italia o en Francia o en los países nórdicos o en los países centroeuropeos, la verdad es que、mmm, no tenemos nada que envidiar a los mejores músicos daneses o los mejores músicos polacos. Nuestros músicos son enormes. Eh, con una variedad riquísima, con muchísimos matices y gentes que están perfectamente capacitados para hacer trabajos en Estados Unidos, filmar con Impulse o grabar para la Blue Note o grabar para cualquiera de los grandes sellos de la historia del jazz. Este es uno de ellos, Moisés P. Sánchez, que va a estar en Priego de Córdoba,、eh, una de nuestras calles principales del jazz este verano. Junto al Muñecar, junto a Laurín de la Torre, junto a, a calles como Cádiz,、eh, lugares donde va a haber、eh, magníficos festivales de jazz y donde pues, tu presencia、mmm, es muy necesaria, fundamentalmente para que puedas、eh, aficionarte y seguir con este amor por esta música que nos une a todos y que es lo mejor de lo mejor. Olá, meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz, ouvindo o Boulevard do Jazz. Toño Miguel al contrabajo, Borja Barrueta en la batería, Cristina Mora en la voz y Miquel Olivera en la percusión, más el titular del grupo que es Moisés Sánchez al piano, en un trabajo precioso llamado Metamorfosis, que seguro va a ser lo que nos va a presentar en el segundo Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba, que estoy presentando este fin de semana en el Nuestro Boulevard del Jazz aquí. Fue ayer donde los dos primeros conciertos del día 3 os presenté y esta, esta noche la primera hora dedicada a este quinteto, al álbum de, de Moisés Sánchez y será en la siguiente hora donde nos encontraremos con otro de los nuestros. Este sí es muy, muy, muy nuestro, muy, muy, muy de aquí y aparte es, es pariente mío. Oye, pariente mío, pariente mío de verdad, o sea que ya, <ríe> que una vez lo hablé con él, bueno, lo hablé con él, no con su padre, hablamos de, hablamos de los parentescos y quedamos en que efectivamente la procedencia de nuestros apellidos era el mismo sitio, o sea que efectivamente tanto, tanto mi primo Chano Domínguez como yo procedemos de, de la Sierra de Cádiz, o sea, de, de un sitio muy, muy singular. Eh, y somos primos por eso yo le llamo primo y le digo primo chano pues el primo chano estará también por supuesto en la en, la, en el festival de jazz de de p r i e g o de córdoba y os presentaré a continuación el álbum precioso grabado es llamado verde rainbow Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Bulevar o d del Jazz con Javier Domínguez. I'm John Lewis, and I'd like to say hello to everyone who's listening to Boulevard of Jazz. Hi, I'm m i l l Jackson, and I would like to say hello to everyone who's listening to Boulevard of Jazz. Hi, I'm Mickey Roker, and、I'm, I love listening to jazz, and I'd like to say hello to everyone listening to Boulevard of Jazz. Hello, Percy Heath here with the Modern Jazz Quartet, saying hello to everyone who's listening to the Boulevard of Jazz. Hola. Soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Mi primo Chano Domínguez y mis viejos amigos del Modern Jazz Quartet, y sobre todo John Lewis, que es el compositor de esta pieza que se llama Yango, o pieza q u é palabra más antigua y más vieja, pieza. Vamos a tocar una pieza para usted. <ríe> Le vamos a poner una pieza para usted, para bailar. Pues、bueno, ese es el Django, homenaje al viejo Django Reina,、eh, extraordinario guitarrista gitano belga que dejó entre otras herencias este recuerdo maravilloso que John l e w i s el pianista del mod, compuso hace ya muchos años y que mi primo Chano, en su último trabajo llamado Over the Rainbow, pues ha, ha empezado el concierto con esto. cuando en realidad el Moder lo que hacía era despedir sus conciertos con el Yango. O sea, mi primo, que es un transgresor, y yo soy un poco más transgresor que, pues empezaré el concierto con el Yango, conforme a derecho, y también saldré del concierto de Chano esta noche en la última hora del Boulevard con el Yango, a modo de homenaje al Moder. Bueno, mis rollos y mis historias. Mi primo Chano va a estar... en p r i e g o de córdoba y va a dar un concierto precioso cerrando el segundo festival nacional de jazz de p r i e g o de córdoba eso ocurrirá en agosto se acaba de presentar hace dos noches por eso la inmediatez y por eso、eh, el que el bulevar esté dedicando este tiempo al festival de de p r i e g o pero de alguna manera es una excusa en realidad como podéis imaginar para sentir a mi primo para disfrutar con sus manos con su música con el piano maravilloso y con esta e x t r a o r d i n a r i a cadencia que tiene para tocar ya en unos niveles y en unos estadios ya realmente fantásticos y vamos a seguir ya nos no entretengo más es mi primo chano domínguez es el boulevard del jazz es nuestro tiempo de festivales Y esto es Priego de Córdoba, o sea, Priego que está al lado de cualquier parte del mundo. Pues si estás cerca, ya sabes, los primeros días de agosto, Festival Nacional de Jazz en Priego de Córdoba. del gas con javier d o m í n g u e z horarias a mí <risas> las horarias en tiempo y forma y mi primo chano y este precioso gracias a la vida y como veis temas muy muy muy famosos muy conocidos、eh, violeta parra Gracias a Violeta, gracias a mi primo, gracias a ti por estar aquí, gracias a la música, gracias al jazz. Hay muchas cosas por las que dar gracias, sobre todo cuando estamos sintiendo buenas, tenemos buenas sensaciones y las sentimos, como es este caso. Mi primo Chano Domínguez y un álbum precioso que se llama Over the Rainbow, que seguro es lo que nos va a traer en el Festival Internacional de Jazz, no. Festival nacional, no internacional, en lo que es ya de la querencia, lo he dicho adrede, no, me ha salido de la barriga. Segundo Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba. <risa> Os aseguro que me ha salido incondicionalmente lo de internacional, quería decir nacional. Y eso es lo, lo realmente importante e interesante, que es un festival donde están gentes de aquí, Gentes nuestras, gentes de cualquiera de los lugares grandes de nuestro, de nuestro país,、eh, desde un extraordinario madrileño pasando por gentes de todas partes y por supuesto de nuestra querida Andalucía. Y ese es el, este va a ser el resultado los primeros días de agosto. Mi primo cierra el festival justo el 5 de agosto, que es sábado. Si no tienes nada más interesante que hacer, como yo digo siempre, Eh, te pasas por Priego de Córdoba, que está al lado de todas partes. Está maravillosamente comunicado y está al lado de todas partes. Y te pasas un día, si te vienes el jueves, tienes todo el festival, que es una maravilla. Y si además ahí siempre tienes posibilidad de pasear, de, de, de pasar calor, por supuesto en esas fechas, Andalucía entera es un calor. o dos calores o tres calores, o sea que te, te imaginas, pero siempre hay lugares cómodos, fresquitos、eh, para estar haciendo cualquier cosa. Y por la noche se está muy bien, se está francamente bien、eh, sintiendo el jazz.、Eh, en un lugar además increíble como es el Recreo de Castilla, los jardines del Recreo de Castilla creo que es de los lugares más bonitos que hay en Andalucía para sentir jazz, en p r i e g o de Córdoba. Recreo de Castilla, Eh, los jardines del recreo de castilla vamos a seguir con este trabajo precioso、eh, vamos a seguir con con un, una de esas obras、eh, insignes también de uno de los grandes escritores de música、eh, argentino y cuando se dicen los ejes de mi carreta pues、eh, nunca los nunca los vas a engrasar lo e n g r a s a s t e alguna vez los ejes de tu carreta No sabemos muy bien si es interesante engrasarlos o no. Que hagan ruido, porque te reconocen el, el ruido de tu carreta suena a ti. Y entonces está muy bien eso de sonar uno mismo o una misma. Suenan a ti. No los engrases. ¿Qué coño? No los engrases nunca. Soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Porque no engarazo los ejes, me llaman abandonado. Porque no engarazo los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta. じゃあみんながすみません。 Bar del Jazz con Javier Domínguez. Tiene Chano dos temas en este precioso álbum de o v e r the Rainbow. Este que se llama... m a n t e r í a que es del piano ibérico del año 2010 o 2011 no me hagáis mucho caso y el otro se llama marcel que no lo hemos sentido y ahora el que da título al álbum que es una preciosidad que es un tema que conocéis todos y todas segurísimo porque es somewhere over the rainbow justamente somewhere Over the rainbow. どうも、皆さん、皆さん、どうも、皆さん、Jazz Los maestros Dos maestros unidos por un tema, a Yango, homenaje a Yango Reinar, compuesto por el pianista John Lewis del Modern Jazz Quartet, interpretado por mi primo Chano Domínguez. Homenaje a la gran música de jazz, homenaje a las grandes composiciones, homenaje a esos maestros del piano, John Lewis, Chano Domínguez, Chano Domínguez y John Lewis. Ha sido un placer, como siempre, compartir este pedacito de madrugada. Con estas músicas, con estas sensaciones, con estos temas, con tantos recuerdos y con la, la probabilidad de que el futuro, muy cercano, el Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba, nos va a ofrecer momentos inigualables en directo、eh, a celebrar el próximo mes de agosto, la primera semana. El concierto de mi primo será el sábado 5 de agosto. El concierto de Moisés Sánchez será el 4 y el concierto, de, el concierto del día 3 es Albert Vila con Javier n a v a s el gran vibrafonista Javier n a v a s Te acompañó en el control, en la producción y a l micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana y el próximo sábado por la noche, Cuando ya sea domingo, habrá otra propuesta, otras músicas, otras historias, pero siempre el buen jazz, el mejor jazz. Muchas gracias. Buenas noches.